Está para decir, y de pronto, la hecatombe, la debacle total. Una serie de hechos bochornosos que empañaron la final. ¿Qué lo parió? ¿Cómo se dieron? ¿El sonido ambiente del video? Es del partido McAllister Esportivo y Cultural. ¿Qué lo parió? De ayer a la tarde. Ayer a la tarde, eh, Copa de la Liga Cultural de Fútbol, semifinal, partido de vuelta. Ganó McAllister 3 a 0, dio vuelta al resultado contra Esportivo. Y se armó esto que, eh, bueno, seguramente Julito lo va a poder eh, contar mejor. Bueno, buen día Seba, buen ¿cómo día, estás? Buen día Pali. Eh, lo tenemos a Julio. Julio Santarelli, ¿cómo estás? No está. Bueno, lo teníamos bueno, a Julio. Bueno, pero tomó registro Julio. Hola, Pali, hola, Seba, está. Sí, sí, sí, todo bien. ¿Estamos con algún delay? ¿Puede ser? ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bien, pero estamos con delay con la línea de teléfono nuestra. A ver, de... a ver, a ver, a ver. No, no, pero es la línea de teléfono nuestra, Julio. Eh, contanos, a ver, qué pasó ayer que estuviste presente ahí en la semifinal entre McAllister y Esportivo Cultural. Bueno. Bueno. Se... Un poco de fútbol y después un poco de boxeo al, al finalizar si agarramos dos deportes en uno una, la boxística bueno, más allá de que nos reímos sí. y que por, por suerte pasó todo bien en el momento eh, nada fue complicado porque eh, hubo un par de knockout eh, que todos pensamos incluso por fin la crónica Martín Farsay de la arena eh, y yo pensé, pero no lo puse en el diario, eh, que habían caído uno pensé que estaba muerto, que lo habían noqueado, quedó, parecía que no respiraba y bueno, de golpe reaccionó y, y, y se recompuso, pero fue una batalla campal eh, grande que se produjo por una, eh, digamos, una conjunción de hechos. Por un lado, la gente de San Martín, la gente esportiva, yo soy del sur, conozco, y tienen sus antecedentes de peleas, de peleadores, ¿viste? Y por otro, los pibes de McAllister que desde la verticalidad que tiene el club, el canchereo y demás, de la soberbia, eh, fueron calentando el partido también a eh, los chicos de San Martín. Entonces, entre el canchereo y... Eh, los pibes de San Martín, que son peleadores y que no se la van a dejar pasar, se armó, fue un combo explosivo, podríamos decir. Terminó el partido, uno de los suplentes que ya había estado jugando el partido eh fue a buscar a un defensor que aparentemente lo había cargado, Juan Ours, el delantero esportivo, fue a buscar a Bruno Díaz de McAllister y bueno, ahí se metieron todos los compañeros de Bruno Díaz de MacAllister se metió gente de esportivo los, los jugadores después ya entraron recién estaba mirando las fotos y entró había gente que estaba adentro de la cancha atrás de la del banco de suplentes de de mcallister como si fueran colaboradores que después se metieron y y pegaron piñas y patadas había por lo menos identifiqué tres que estaban atrás mío durante todo el partido cuando se armó la pelea se metieron a pelear, además de eh, hinchas de uno y otro club, tanto de Esportivo como de, de Deportivo McAllister. Se metieron, así que se armó eh, una grande, fueron más o menos cinco minutos de pelea eh, donde pasó de todo y veremos qué es lo que informa el juez Martín Lobo, porque el Deportivo McAllister va a quedar diezmado para la final ante Unión de Campos. claro El partido terminó 3 a 0 para McAllister. Sí, 3 a 0 fue muy superior, McAllister, eh, lo tenía controlado tranquilamente hasta los 15 del segundo tiempo donde eh, Fosa Seca de McAllister se hizo amonestar infantilmente dos veces casi seguida, quedó con uno menos y ahí Esportivo reaccionó, intentó una reacción pero eh, no le alcanzó. Eh, sobre el final también hay otro hecho que calienta más el ambiente cuando el arquero de McAllister con eh, Ours, no, con Pagela, otro de los delanteros que había entrado, tienen una encontronada, se tiran unas manos eh en el área, y te hace el árbitro? El pulso del delantero deportivo Se habían pegado los dos. sí ¿Era para roja los dos o amarilla los dos? Pulsa el deportivo y amarilla el, el arquero de McAllister. Y bueno, eso también calentó. Faltaban tres minutos, la gente del de deportivo dice... Eh, nos están robando más allá de que ya el partido estaba liquidado, nos están robando no esto es injusto, digamos y bueno eh, se calentó un poco más el ambiente eh, así que bueno nada, veremos qué es lo que se informa, estaba viendo a ver si había algún jugador de de, Maca, de McAllister que no pegó como pensando en que podría jugar la final, así que no siempre lo que lo que informa el árbitro a la final o sea, ante Unión de General Campos. En un partido donde me, eh, hablé con el entrenador, Hernán Pérez Araujo, ayer, eh, después del partido, para ver qué había pasado, me dice, acá estuvimos a punto de que también se arme una batalla campal, porque ya el partido de la serie entre Argentinos y Unión de Campos venía caliente eh, en el partido de la Noruega 1, pero era un jugador que tenía límite de amarillo, entonces le dieron ganado el partido Unión de Campos. Con ese antecedente se jugó la revancha eh, en General Campos, eh, también muy caliente, terminaron uno a uno, clasificó Unión de Campos a la final, una final eh, con tintes políticos, porque va a estar unión en Unión de Campos el actual el reciente diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, como entrenador, y en frente estará el equipo de los McAllister, así que <risa> va a estar bueno. teñida de política. Y, y pongo un asterisco en eso que dije, si es que se juega la final, Ajá. si es que se juega la final porque eh, no sé cómo qué son va, va a caber para lo que sucedió ayer uh -huh. en, en el Deportivo Macalister. Además, Julio, puede haber suspensión de cancha para Macalister, varias cosas más. La suspensión de cancha ya no se usa más. Antes se usaba de que se armaban estas bataolas y te suspendían la cancha durante eh, dos años. No, no se suspende más la cancha, pero sí puede haber alguna multa económica eh, o demás. Veremos qué, qué es lo que... Eh, ya ser de la Liga Cultural estaba pidiendo los videos y fotos para para ver bien y, y tomar medidas de lo que pasó. Medidas que, mira yo pensaba, estaría bueno que sean ejemplificadoras. El tema es que serán, digamos, no va a volver a pasar si vos sancionás fuerte con un año y medio de sanción a tal jugador o demás, eh, no creo va a volver a pasar porque viene pasando esto hace, no la liga tiene 95 años y, y siempre hubo estas grecas, pero bueno eh, veremos qué qué medidas toma el Tribunal de Disciplina de la Liga Cultural mm. eh, ya te digo, en McAllister creo que reconocí uno o dos jugadores que no estuvieron en en la batalla, sino eh, prácticamente va a tener que jugar con juveniles, o incluso pensaba, el sábado salió campeón en la categoría 2003, uh -huh. eh, dirigido por Leonel García Barro, le ganó a Atlético García Barro la final, y muchos de esos pibes que ganaron el sábado y que tal vez si se terminó el año para nosotros, van a tener que jugar esta final, si es que se juega, claro. Eh, Julio, eh, ¿es probable que el Tribunal de Disciplina pida los videos eh, después de ver el informe del árbitro si hubo algún jugador que no fue informado pero en los videos se ve eh, agrediendo? Sí, sí, sí sí porque ya ayer gente de la Liga Cultural se ha contactado con estábamos ahí cubriendo mm. para para pedir los videos y fotos y más así que Eh, pueden ampliar el informe con con con ese material y, y ver bien qué pasó muchas veces porque encima se habían armado pequeñas batallas no parecía eh esas batallas de de vikingos sí. o, eh, donde caen por todos lados hay pequeños grupos eh, peleando por toda la cancha bueno así parecía Eh, por un lado estaban trenzados eh, eh, un delantero deportivo con Nicolás Sosa, en el otro lado se estaban agarrando unos hinchas que entraron eh, entraron de McAllister con jugadores de esportivo, por otro estaban los dos técnicos, el técnico de de McAllister con un defensor de esportivo, estaban no peleando, pero se estaban echando en cara todo lo que estaba pasando, eh... Por eso te digo que van a tener que usar los videos porque eh, había pequeñas peleas por todos lados claro. en la cancha. Bueno, bueno, este como dijiste vos, eh, dos espectáculos en uno, primero el fútbol y después el boxeo lamentable, Julio. Sí, y a todo esto hay que decir que en MacAllister este fin de semana se estaba realizando un congreso para directores técnicos y demás ponencias y demás. Estaba entre otros en la cancha el Mago Capia, ah. Eh y había unas 30 personas de todo el país, digamos, entrenadores, de arqueros o preparador físico que vinieron a hacer esa capacitación y que presenciaron eso. Me imagino que ninguna charla hablaron de los valores e inculcan al ecuadore porque después en la cancha Eh, no se vio nada de eso reflejado por lo menos en la práctica eh, si lo hablaron en la teoría en la práctica no estuvo reflejado eh, hoy está el Bocho Batista o no, ayer no estaba en la cancha pero me parece que hoy termina, ¿no? hoy cierra esta ponencia que vos decías, con el técnico del sub-20 y sub-23 si sí, el, el, sí, el Bocho Batista llega hoy, fue compañero del Pato McAllister de, sí, del Pato McAllister en Argentino Junior y bueno quedó una buena relación y va a estar Eh, acá en Santa Rosa, eh, en este congreso que empezó el sábado, domingo y termina hoy lunes eh, para toda gente de allegada al fútbol, de entrenadores, más que nada. Uh -huh. eh, bien, Julio, eh, gracias por el informe. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, abrazo. Eh, es, es una lástima lo mal que anda la línea telefónica de la radio. Eh.